Bueno, yo en realidad, cuando me vine a vivir era porque la habían trasladado a mi compañero acá, ¿no? En abril. Yo me vengo a vivir en abril del 72. Y vine como apoyo externo para, para la fuga, en realidad. Uh -huh. Pasar datos. Uh -huh. Y me voy el 13 de agosto de 1972. Me vuelvo a... Bueno, primero a la clandestinidad y después del, de mayo del 73 con la amnistía volvimos a, a la libertad, digamos. Uh -huh. mi, mi amor con el pueblo de Trelew es eh, indestructible ¿no? y, y está desde hace más de 50 años en realidad. Eh, yo la, la protección que recibí el El, el, el, la, la contención el, el cariño que recibí de la gente de Trelew fue extraordinario extraordinario yo viví durante todos esos meses en la casa de Encarnación que por suerte todavía la tenemos viva de Encarnación y Beltrán Mulholl que eran unos eh, vecinos que eran de la Comisión de Solidaridad y bueno Y de todos, ¿no? Porque hicimos una huelga de hambre en el mes de julio. Eh, lo, los vecinos se acercaban a la, a la huelga de hambre que la, eh, estaban los presos en los penales y las comisiones de familiares fuera del penal apoyando con la huelga de hambre. Y, bueno, la gente de acá se acercaba, dejaba de trabajar e iba a hacer unas horas de ayuno eh, en, la, en la huelga de hambre, ¿no? Con un apoyo pero increíble es decir, de detener por ejemplo en algún momento hasta 25 personas eh, ayunando eh, de vecinos pero que no digamos no había ningún vínculo directo conmigo en este caso no ningún vínculo de sangre pero bueno ese vínculo de sangre eh, se estableció se hizo se hizo ustedes se habían hizo. conocido en la militancia con Humberto No, ya nos conocíamos antes, ah, ah. unos años antes, sí, sí. Empezamos a militar juntos. Empezamos a militar juntos, uh -huh. sí. Uh -huh. Sí. Eh uh -huh. sí. uh -huh. estallido que fue 68, 69, ¿no? Este que bueno, no había ningún lugar que escapara a las generales de la ley, por decirlo de alguna manera. Claro. Era un, un clima de época de De, de mucho muy de mucha ebullición no de políticos movimientos sindicales estudiantiles muy muy importantes eh, así que bueno no no no escapamos a eso uno tiene que entrar por un pasillo largo y vendría a ser a esta altura a esta altura para eso ahí están ah, las celdas están las celdas es decir no están más las celdas está la las... marcada las celdas donde estaban quién estaba en cada celda este y ahora este año bueno se ha hecho una, una reconstrucción importante se ha puesto en el piso donde estaba pujada donde estaba sosa donde estaba bravo digamos para que uno tenga una perspectiva claro. del lugar de tiro a dónde llegaron los tiros, no muy muy interesante uh -huh. el la parte de de sitios de memoria del de la secretaría de derechos humanos de la nación y el ministerio de defensa han hecho una labor muy muy importante uh -huh. esto no funciona como un sitio de memoria no pero es no no, no. Aparente, es decir hay eso hay que hacer eso uh -huh. uh -huh. eh, por eso eh, sería interesante también que la provincia pusiera en marcha el archivo provincial de la memoria ¿no? es decir que está el centro cultural y está hecha la construcción para el archivo, pero no funciona claro. y hace un montón de años ya uh -huh. que eso está construido este, y así que sería muy, interes muy interesante, muy importante que ese archivo provincial se pusiera alguna vez a funcionar como corresponde así que es una solicitud Me atrevería a decir una exigencia. Para mí acá es muy doloroso, a mí no, no me gusta estar mucho adentro. No, me, me hace mal, realmente. Me hace mal porque todas las mentiras y todo que que escuchamos fue terrible. A mí no me gusta acá. A mí me gusta mucho el Centro Cultural por la Memoria. El del aeropuerto. El del aeropuerto. A mí ese lugar me, me gusta mucho porque, bueno, allí se los vio por última vez con vida, pero este, vivos, potentes, vigorosos, diciendo lo que pensaban. Eh, yo digo que hasta prepotentes es la palabra que uso, ¿no? Exigiendo, poniendo condiciones, que también después no fueron cumplidas. Este Y con, con esta arrogancia que daba la convicción de lo que estaban haciendo, de querer proteger a los civiles que estaban allí, porque si ellos hubieran luchado para la muerte podría haber sido mucho más trágico, ¿no? pero ellos luchaban para la vida, ¿no? para la vida mejor para todos, para vida digna para todos, entonces por eso es que negocian para que no, no pasara nada con la gente que estaba ahí detenida para abordar un avión. Hacia noviembre del 72 eh, se inicia un juicio civil contra la Armada que no prosperó. Con Alicia Bonet es la que lo inicia y otras familias no nos plegamos. Digamos yo no particularmente, sí mis suegros. Uh -huh. este, y bueno ese juicio no prosperó. Eh, pero no es que se perdió, no no no se no se alcanzó a llegar a juicio en realidad. Este, y que después de 40 años eh, también eh, nos, nos entregaron un, algunas hojas de ese juicio, ¿no? que estaban perdidas, que se encontraron, como tantas cosas que se encontraron, ¿no? tiradas en un galpón, bueno, recuperamos algunas algunas hojas de ese juicio. Y bueno, desde el 83, eh, vueltos a la democracia, Eh, comenzamos a acudir a todos los presidentes constitucionales que se sucedieron uh -huh. y no no no obtuvimos respuesta de ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, lo que nosotros pedíamos era que nos habilitaran para el juicio, que des, eh, desclasificaran archivos, en fin, eh, ese tipo de cosas. Uh -huh. No obtuvimos respuesta hasta eh, Néstor Kirchner, con Néstor Kirchner. ...el doctor Dualde en la Secretaría de Derechos Humanos... ...bueno, ahí podemos comenzar a, a presentar las primeras pruebas... ...para, para este juicio... Claro. ...que tuvo una etapa de instrucción muy larga... ...siete años de la instrucción... ...con un juez Sastre, acá en Chubut... ...en el este, Tribunal Federal, en el Juzgado Federal... ...y el doctor Gelbes como fiscal hicieron una tarea excelente sin muy muy comprometida casi sin recursos era la, la primera tarea de instrucción por un juicio de esas características acá en la zona no no no fue nada simple fue este, la verdad que con mucha seriedad de hecho con mucho compromiso y bueno hasta que llegamos a, al juicio en 2012 para condena para la condena. Uh -huh. Él, le toca al Tribunal Oral Federal de Comodoro y este, los jueces del Tribunal Oral deciden eh, hacer todas las audiencias en Rawson, ¿no? en, prácticamente en el lugar de los hechos, porque el lugar donde se realizaron todas las audiencias está enfrente del penal. Uh -huh. eh, y creo que eso fue también significativo para nosotros, ¿no? Este, un tribunal que, que podría haber eh, fue, qué sé yo, funcionado tranquilamente, incómodo o sin moverse, alejado de los hechos. Tomó el compromiso de venir a un lugar que estaba sensibilizado, ¿no? A la, a la, en la cuestión. Bueno, eh, el juicio en realidad no no fue tan largo. Eh, comenzó el 7 de mayo y el 15 de octubre del 2012 eh, tuvimos la sentencia. La sentencia de cadena perpetua a, de, a Sosa del Real y Marandino, la absolución para Pacagnini y Bautista, jefe, jefe de la base y limpiador, por decir de alguna manera, que mandó la Armada. Eh, y mmm, lo más importante es la declaración de crimen de lesa humanidad. Eso lo, fue lo más importante. Lo que demuestra que el terrorismo de Estado había comenzado mucho antes del 24 de marzo del 76 y abre una ventana jurídica de, de, de mucha seriedad porque permite este, establecer los vínculos directos entre el 73 y el 76 ¿no? en la accionar del terrorismo de Estado bueno, la sentencia es este, ratificada por casación casación penal en el 2014 y este, nuestra Corte Suprema y lo digo con ironía ¿no? porque mía no tiene nada que ver Eh, se toma seis largos años para decidir eh, confirmar, se confirma la sentencia en el ¿Qué 2020, que quede firme. Pero a todo esto nos seguía faltando uno, que quizás era el más perverso, ¿no? porque eh, según la, los testimonios de los, de los sobrevivientes este, es el que pasa a dar los tiros de gracia, eh, por lo tanto con un grado de perversidad importante y bueno que estaba radicado en Estados Unidos, eh, eh, ciudadano norteamericano, proveedor del, del Pentágono, uh -huh. ya se había pedido la extradición en el 2008 que no fue concedida, se vuelve a pedir la extradición y por bueno por consejos de un de una una ONG de Estados Unidos eh, llegamos a un juicio civil contra Bravo digamos, un, esas argucias legales que se pueden ir implementando. No un juicio penal, pero un juicio civil, que era importante que lo declarara culpable, lo que fue así. Un, un jurado lo declara culpable, los primeros, el primero de julio de, de este año, culpable de los 16 asesinatos y tres intentos de asesinato. Lo que creemos que bueno va a ser este muy importante para un paso muy importante para lograr la extradición, para demostrar que la extradición este, no es por motivos políticos, sino que es por motivos criminales, que esta persona esté genocida es realmente un criminal. ¿no? Creo que como hecho político fue importantísimo, no el instalar eh, la masacre de Trelew y considerarla, considerarla como debe ser, ¿no?, una precuela de lo que fue el 76, creo que este todo esto que se desarrolló, uh -huh. eh, creo que dio nuevas cuentas de eso. Bueno, y lo último te lo hemos preguntado también, pero es importante, ¿cómo te gusta que se lo recuerde a Humberto y a los 19 compañeros? Como lo vimos en el aeropuerto, luchando por sus ideales, Eh, por la libertad, por la igualdad, por un país digno, por una vida digna para todos y, y alegres, alegres, eh, vivos, viviendo para la alegría y para la vida. Así me gustaría que las recuerden. Informa. Giramundo TV, Mendoza. Bueno, soy Teresita Capesone, de la Asamblea por el Árbol, y lo que nosotros hacemos es la defensa del arbolado del patrimonio público y su sistema de riego. Acá en Mendoza vivimos en una zona árida, a semiárida, pero con una gran cantidad de árboles. De hecho, Mendoza es una ciudad bosque, eh, pero los árboles hay que regarlos, y nosotros hemos recibido... Eh, tanto en pueblos como en ciudades de la provincia, eh, lugares muy arbolados, ¿no? Eh, y esto que hemos recibido eh, y que ha sustentado y sustenta los pueblos y las ciudades junto con la conducción del agua, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo por diversas razones. Básicamente hace más de 30 años que hay mala gestión del arbolado en la provincia, a pesar de que hay leyes, hay una ley de protección ambiental, que es la ley de protección del arbolado público, la ley 78-74 de la provincia de Mendoza, y que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural, pero además como un servicio público prioritario. Es una ley conservacionista, en vista de que acá cuesta bastante tener árboles, ¿no? Y esto es lo curioso, que nuestros antepasados han hecho un gran esfuerzo, ha sido muy difícil tener eh, una provincia arbolada con parques, con plazas, con paseos y sin embargo hoy en día los funcionarios que tenemos parece no reconocer o no entender la importancia de este de este gran bien. La cuestión es que en Mendoza básicamente el árbol tiene muchas dimensiones, no obviamente que el ambiental que nos la enseñan desde la escuela primaria, pero Eh, tiene una dimensión muy, muy importante y de hecho por eso hay árboles en Mendoza, por la salud pública, por la salud humana, tanto la salud física como la salud emocional. Pero también tiene que ver con la cultura, con la historia, con el patrimonio, con la identidad, con la belleza, con la estética, con el trabajo, con el turismo y con tantas dimensiones que hacen... El árbol eh, parte de nuestra vida cotidiana y de toda nuestra forma de ser en Mendoza. Así que la verdad que es una locura y un despropósito no atender, no gestionar, no desarrollar, no conservar, no cuidar y no regar el arbolado como hoy día se está haciendo. Perdemos, no sabemos cuántos, miles de árboles, ya sea por obra pública, por obra privada, por talas, injustificadas, podas que mutilan, deforman y desestabilizan por falta de riego, por falta de gestión y por falta de cumplimiento de la ley 78/74. Todo esto tiene que ver con el extractivismo urbano, ¿no? Es decir, que eh, avanza lo privado sobre el espacio público y entre eso público está el árbol. Entonces, el árbol molesta para cualquier obra y es lo primero que se erradica sin más miramiento, ¿no? Entonces, pues si se va a hacer una bicisenda, si se va a hacer un barrio privado, si se va a poner semáforos, luminarias o lo que sea, es suficiente justificación para talar o erradicar árboles que han costado décadas mantener, plantar, regar y sostener porque, como decía recién, esta es una provincia difícil para forestar, ¿no? Hay que regar. Los árboles se han regado con muchísima dificultad, se han regado a balde, con carretelas, y hoy día que tenemos un montón de tecnologías y facilidades, bueno, no se hace. Todo esto tiene que ver, este extractivismo urbano, con negocios también, ¿no? Por supuesto, no solamente el negocio del privado, sino también el público, ¿no? Con las empresas amigas, encargadas de espacios verdes, con el riego con camiones, ¿no? un riego totalmente ineficiente, caro y contaminante, con el negocio ilegal de la madera ¿no? y con negocios de agua también. Entonces todo esto más todo lo demás atenta contra el arbolado urbano que deberíamos obviamente haberlo desarrollado y conservado y tener muchos más árboles que los que hemos recibido porque obviamente somos muchas más personas, hay mucha contaminación, hay muchísimos más autos y más industria ...que están, digamos, atentando contra la calidad ambiental de los y las mendocinas. Básicamente los beneficios ambientales son, obviamente, la producción de oxígeno... ...sostienen la biodiversidad, detienen los vientos, eh, ayudan a sostener los suelos... ...y a mejorar los suelos, sobre todo acá en Mendoza, que han habido... ...por eso se, se plantaban tantos árboles a la orilla de canales y de hijuelas... ...porque sostenían el terreno, ¿no?, para que no se desmoronara... ...y pudiera circular el agua con facilidad... Eh, y bueno tantas otras eh, beneficios son eh, producen además del agrado emocional, ¿cierto? Eh, olores, frutos, flores, colores, se llenan de insectos, sostienen polinizadores, por ejemplo, muchas abejas van a los árboles, las abejas que están hoy día tan depredadas y tan de hecho hemos visto nosotros en varias oportunidades quemar y cortar árboles porque contenían un panal de abejas sea una cosa doble, doble ecocidio, digamos, doble daño. Pero sostienen la vida, sostienen la vida eh, de todo el entorno. Y por último, decir que eh, en, a fin de cuentas, en medio de la crisis climática global, el, digamos, lo único viable y real hasta el día de hoy, como mitigación o adaptación al cambio climático, son parar de deforestar Me refiero a todo tipo de forestación, selvas, ciudades, bosques, eh, bosques, ¿no? Eh, y plantar árboles, ¿no? Porque de todo lo demás que se habla en las cumbres internacionales, de bajar la dependencia del petróleo y tantas otras cosas, bueno, no vemos avances en esto, ¿no? Entonces, lo viable es plantar árboles, digamos que es lo más económico, lo más fácil y que es lo que está al alcance de, de todos los gobiernos y de toda la gente. Sin embargo, esto tampoco se está haciendo sino que se sigue deforestando, tanto a nivel local, hablando de la provincia de Mendoza y del arbolado público, como ya a nivel más eh, nacional e internacional, el Amazonas, el Chaco y tantos otros ejemplos. Entonces, eh, convocarlos, invitarlos a que, una vez más, los bienes comunes están en manos del común de la gente, ¿no? el cuidado y la protección, a sumarse. ...desde lo básico, desde regar el árbol que tenemos en la puerta de casa... ...que por la mayoría de las acequias no pasa agua... Eh, ...y muchas veces no es, falta agua, esto también atenta contra el arbolado... ...y contra toda la calidad de, de los mendocinos y las mendocinas... ...pero también con la falta de gestión, ¿no? Hoy día difícilmente encontremos un placero o un tomero que eran las personas encargadas de conducir el agua, de conocer a los vecinos, de mantener los espacios. Y bueno, esto no está hoy día. Eh, quizás por ahorrarse un sueldo, no, no creemos, porque se los entrega a empresas que cuestan muchísimo más caro. Entonces, eh, eso, invitar a, a esto, nosotros estamos a disposición de los vecinos y las vecinas. Um, nos interesa mucho, mucho que eh, conozcamos nuestros derechos, tanto el derecho Como dije antes, el derecho eh, al árbol, porque el árbol es un servicio público prioritario según la ley de arbolado, y además otros derechos que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes. El derecho a peticionar, el derecho a la información pública, el derecho a participar activamente de las decisiones que los gobiernos tomen. ¿no? Entonces, en esto nos basamos para acompañar, para estar con los vecinos, para dar talleres, charlitas y demás, Eh, y para construir estos grupitos de, de vecinos que son hermosos eh, y que están pendientes de sus espacios verdes y de sus árboles. Esto es muy necesario porque en Mendoza, en todos los departamentos, hay árboles y todos necesitan ser cuidados y protegidos por nuestra salud y por la calidad ambiental de la vida y, por, y además por la justicia intergeneracional. ¿no? Nosotros debemos dejar por lo menos por lo menos, lo que recibimos, no, deberíamos dejar mucho mejor y mucho más. Tenemos redes, tenemos eh, Asamblea por el Árbol, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, ahí también eh, me olvidé contarles que un poco nos transformamos en oficina de reclamos, no porque el vecino, la vecina que ve eh, una tala injustificada, una poda muy intensiva, o que de repente eh, se levantan y aparece en la plaza toda cerrada y llena de máquinas adentro, ¿no? entonces se ve en un estado de angustia y de desesperación porque no sabe por qué, qué pasó y le cambia totalmente su, su entorno, ¿no? ya ya no es lo mismo eh, un lugar con árboles que que no haya árboles, ¿no? ya no, no están los pájaros, está el rayo del sol, no hay protección contra los vientos que son tan fuertes ahora. Entonces eh, es una afectación muy rápida, muy rápida y muy angustiante para las personas. Entonces ahí no, nos contactan por las redes y nosotros, bueno, tratamos de, de acompañar en lo que podamos y bueno, se si hay que hacer notas, denuncias y demás eh, para eso. informa canal oficial pizn cnt uruguay al presidente del pitzenete Marcelo abdala Buenos días compañeras y compañeros una vez más y todas las veces que sea necesario la clase Obrera organizada el conjunto de los trabajadores estamos en la calle planteando una perspectiva que es de lucha, pero que es de esperanza. Naturalmente, en momentos extremadamente complejos, en donde en cada momento se pone en tela de juicio la convivencia democrática, y cuando aparecen algunos personajes en Europa Occidental vinculados al fascismo, a la extrema derecha, o más cerca, Donald Trump, Bolsonaro, o ahora Milley, como falsos profetas que tienden a intentar sintetizar las contradicciones, los problemas de las necesidades de nuestra sociedad de cambios estructurales, la clase trabajadora organizada una vez más reafirma que la ruta en la cual habremos de avanzar es la ruta de la democracia profunda hasta sus últimas consecuencias, la democracia del trabajo de calidad, de la distribución de la riqueza, la democracia de una perspectiva de esperanza, para las generaciones actuales y para las generaciones venideras que se acercan a los debates públicos, a las luchas y a las discusiones de proyectos. Pero es bien importante cuando en medio de la rendición de cuentas, cuando en medio de los consejos de salario, en defensa de las empresas públicas, en solidaridad con los conflictos, sale la clase trabajadora a colocar su mensaje de esperanza, formularnos la pregunta, ¿cuál es la matriz que da vida a estas deformaciones? ¿Cuáles son las condiciones o el caldo de cultivo que permiten a que estos falsos proyect, profetas puedan hacerse de las escenas nacionales? Y sin duda alguna, como lo hemos dicho, hasta el cansancio. Por un lado, la minimización del quehacer político, la falta de audacia en levantar proyectos, lucha ideológica y perspectivas, el desarrollo de una concepción que es el modelo de la desigualdad, en donde el individuo es una mera cifra estadística, en donde la sociedad es concebida como la suma de individuos egoístas que buscan maximizar su utilidad, en donde en definitiva, al contrario de lo que decía Artigas, el bien supremo, el objetivo supremo es la pública felicidad, se promueve una ética de arreglate como puedas, manejate y hacé la tuya. Y eso, en definitiva, termina despreciando el quehacer democrático. Pero Juan gol... Compañeras y compañeros, desde nuestro más profundo respeto y modestia de clase, también coadyuvan a que prosperen estos falsos profetas cuando la sociedad pide transformaciones estructurales de fondo y los proyectos de cambio se quedan a medias tintas o hacen un acuerdo con el Fondo Monetario, o no terminan de diversificar la matriz productiva, ni distribuir la riqueza, ni profundizar la democracia, es decir, decepcionan y se quedan a medias tintas, también estos procesos con sus límites terminan, en definitiva, alimentando a fuerzas oscuras, fascistas, que nadie debe llamarse engaño, porque traen más explotación, más represión y más miseria para nuestros pueblos en América Latina. Y es por esta razón que la clase obrera organizada desde su independencia plantea siempre y en todo momento la defensa de sus reivindicaciones inmediatas. Pero como estamos haciendo con esfuerzos en el Congreso del Pueblo, la perspectiva de un programa de transformaciones profundas en donde el centro es nuestro pueblo, el trabajador, la trabajadora, el vulnerado, el explotado, el desposeído por una estructura social injusta que nos convoca a la miseria y a la explotación. Y es en ese cuadro que nuevamente decimos, ¡Viva la unidad de la clase obrera en una sola central! ¡Viva la unidad del conjunto del campo popular! Informa. Radio Popular Che Guevara, Rosario. organizaciones en lucha, el FOL, cómo es que está organizado aquí en la ciudad de Rosario y las actividades que realiza nos pareció una cosa bastante injusta tirar sobre una relación social o, o cualquier otra relación social así que por eso es que los convocamos y Rubén del Frente de Relaciones en Lucha nos está escuchando cómo estás y gracias por atendernos hola Daniel cómo cómo andá? buenas tardes para vos para toda la audiencia sí y acá... eh... sí decime. no no y estamos acá un poco sorprendidos no con esta nueva situación esta acusación terrible contra las uniones sociales como la del FOL, ¿no? Sí, mira, nosotros entendemos que que todo, un... primero repudiamos lo lo acontecido, ¿no? Eh, y, y cómo personas eh, tratan de de generar el caos de, y, y la crisis social, ¿no? Eh, inventando que, que organizaciones sociales que que hacen Un montón de años venimos generando puestos de trabajo, venimos desarrollando emprendimientos productivos, eh, eh, carpintería, eh, herrería, carpintería en aluminio, remoldiado, eh, trabajo en cuadrilla de construcción, eh, en cría de chacra bueno, de carpintería en madera, un montón de, de cosas que desarrollamos a lo largo y a lo ancho del país, como... Eh, Gente perversa, ¿no? Perversa que, que quiere generar, como te decía, el, el caos y el crisis. Eh, Tenemos que son gente de derecha, de que, que solamente le, le interesa de, de, de estabilizar ¿no? este gobierno. Eh, nosotros somos una organización totalmente independiente que jamás promovemos que, que haya saqueo y lo que vayan a nuestro mercado eh, nosotros fomentamos que, que generen puestos de trabajo pequeños por eso pedimos horas públicas para que simplemente eh, el decreto de, de todas las cooperativas puedan eh, acceder a a que sean contratados para poder a, hacer obras públicas de de grada de conexiones de redes de luz de agua bueno distintas obras públicas que se puedan llegar a hacer eh, y acá eh, no desayunamos en alguna regional estaba circulando eh, esos dichos esos dichos de que había organizaciones de que que llamaban a no, eso totalmente falso totalmente mentira de que de otra organización hemos llamó convocado algo así eh, y nos llamó poderosamente la atención eh, cómo Cómo quieren represionar eh, a la, las organizaciones eh, en, en busco no de, de ganar un, una elección o ¿no? de, de que cada vez que a la protesta o dicen a, a los sectores más pobres más humildes de esta sociedad eh, gente que no, no tiene no. nada nada de hacer se ven a la vida eh, que solamente quiere pisar de todo el trabajo que, sí. que venimos desarrollando a lo largo de a largo del país. Seguro, Rubén. Esto no es solamente contra la FOL, sino eh, también otras organizaciones han sido acusadas de esto, ¿no? ¿O solamente ustedes? Sí. No, no. Eh, se menciona a varias organizaciones que, que ninguna convoca nada. Nosotros hablamos por, por nosotros, pero entiendo que la otras organizaciones tampoco han, han convocado a nada. Eh, es más, nosotros todas las veces eh, conocer toda la experiencia de, de que venimos desarrollando, eh, tenemos la posibilidad de conocer todo lo entendido productivo, todas sí, las cosas que sí, hacemos sí, sí. día a día, tiene eh, público conocimiento, además ¿no? de público conocimiento todas las cosas que hacemos y, y jamás llamaríamos algo así, menos que que revivir lo que fue en la crisis en 2001, con todo lo, lo que pasó, eh, Seguro. que tenemos no, eso que retroceder a eso. Eh, nosotros como organización eh, con un futuro hacia adelante que que la, la salida de este país se, eh, se mejora con mejores condiciones laborales claro eh, con más muerto de trabajo con la apertura de empresas de, de, de, empresa, de obras públicas de que haya una buena calidad en la educación en, en salud seguro eh, seguro y, eh... y no retroceder a, a esos años que fueron muy muy complicado no muy muy complicado que por ahí muchos piden no no no no lo vieron no lo vivieron y, y jamás eh, llamaríamos algo así seguro eh, Rubén nosotros de acá desde contra la pared te agradecemos tu tiempo y bueno este era simplemente para compartir con la audiencia de la popular che Guevara esta situación no de cómo ensuciar y generar un clima así en, enrarecer este clima que se está viviendo, ¿no? De tanta tanta inflación, de tanta de tanta bueno falta de plata, en, fundamentalmente en aquellos que menos tienen, ¿no? Y que son más castigados por el sistema. Así que bueno, sí, sí, lo, no sé lo que lo que dimos es que bueno estaban queriendo generar un, un clima de, de caos, por eso digo repudiamos a esos personas que no sabemos ni quiénes son claro. la, la y ahora ¿no? De, Eh, por lo que estuvimos checando un poco en, en las noticias, en los, en los diarios, que había nombrado algunos grupos eh, basados y por eso convocaban eh, por esos grupos tratando de ver si quién si, si prende la sociedad y, y la sociedad no estaba ahí para, para eso. Seguro. Eh, la sociedad todo el, el ciudadano quiere eh, vivir en paz, vivir dignamente, con trabajo, con educación, con salud. Seguro, eh, seguro. Y, bueno y por eso repudiamos todo eso hecho que, que están queriendo generar pago en la sociedad y, y, y mal en el nombre de, de las organizaciones que venimos de muchísimos años eh, poniéndole el cuerpo en lo que Seguro. fue no solamente ahora sino lo que fue la pandemia eh, y todo lo que hemos vivido eh, para generar nuestro trabajo y no salir a laborar muy, muy claro y ¿no? muy claro Rubén un gran abrazo gracias en forma. Radio Encuentro, Piedma. Río Negro. Y participábamos, sí. ¿no? Lo que sucedió la semana pasada en Sierra Grande en la audiencia, justamente por la instalación de este puerto petrolero eh, donde finalizaría el oleoducto ¿no? de Bacá Muerta Sur, eh, más temprano escuchaba la palabra de Renzo Tamburrini en el aire de cómo viene la mano, pero desde el Espacio Tronco han bueno publicado no un comunicado luego de lo que sucedió en la audiencia y los hechos preocupantes que se vivieron. Le damos la bienvenida a Lola y a integrantes del espacio. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Eh, agradecer el espacio. Eh, nosotros queríamos levantar la voz de las asambleas del Kurulefu y compartir este comunicado que se construyó a partir de todas las que estuvimos ahí. Uh -huh. Bueno, eh, para resumir, si quieren, antes de, de meternos con el comunicado, eh, lo que sucedió, ¿no?, justamente el día de la audiencia, que ustedes fueron, fueron más de 300 personas eh, integrantes de distintos espacios, eh, y eh, no solo que no pudieron ingresar todos, sino que también, bueno, se vivieron situaciones eh, bastante violentas, ¿no?, en la puerta. Sí, eh, varias de, de todas las personas que estaban inscriptas eh, para ingresar, a dar su palabra en la audiencia pública, eh, solamente pudieron ingresar 6 personas, ...que debido a la situación violenta que se vivía afuera... Eh, ...nos tuvimos que retirar todes... Eh, ...fuimos patoteados afuera... Eh, ...la patota que llegó... ...nos dejó separados del establecimiento... ...con un cordón de policías también en el medio... ...entonces, claramente para poder ingresar a la audiencia... ...había que atravesar toda esa situación de violenta... Eh, ...esta situación adentro de la audiencia eh, se conocía... Uh -huh. ...y sin embargo decidieron continuar con la audiencia sabiendo que todas las personas, ambientalistas, abogados, biólogos, un montón de gente que se había inscrito para ir a dar su palabra, para discutir sobre este proyecto, eh, no estaba pudiendo ingresar. Uh -huh. Incluso y, cuando hablaban, eh, o sea, que las personas que ingresaron, que quisieron hablar, eran totalmente calladas por las personas que estaban adentro a favor, eh, con gritos, a, una, eh, a favor del, del... O sea, de... no, no se puede ni siquiera llevar, digamos, en términos regulares a cabo la audiencia... Porque no les permitieron a los que querían exponer que expongan correctamente. Totalmente. Bien. Y han publicado un comunicado. Sí. Uh -huh. ¿Quieren comentarlo? El título es A golpes, empujones y amenazas impidieron la participación de las asambleas en la audiencia por el oleoducto y el puerto petrolero. Queremos expresar enérgicamente que esta audiencia carece de validez, que es nula y que vamos a iniciar acciones administrativas y judiciales pertinentes. Violaron nuestros derechos, el más elemental, el derecho a la participación. Llenaron el gimnasio donde se realizó la audiencia fraudulenta en Sierra Grande para impedir la intervención de voces críticas. Además, al vernos llegar movilizados, decidieron apelar a la violencia con grupos organizados por el intendente Enzo Taburini y dirigidos por su jefe de gobierno, José María Clement, quien daba órdenes para las agresiones. Hace unos meses, Taburini pidió llevar la audiencia pública a su localidad, Desde entonces, supimos que el gobierno había resuelto imponer este proyecto a costa de degradar aún más los mecanismos democráticos. No logramos participar de la audiencia. De todos los oradores inscritos en la asamblea y organizaciones, solo seis pudieron acreditarse. El resto le negaron la entrada con razones arbitrarias. Desde temprano, llenaron el gimnasio con gente que llevó el gobierno y la intendencia. Dijeron que iban a garantizar el ingreso de nuestros oradores, pero no cumplieron. Las fuerzas policiales retrasaban el ingreso de integrantes de las asambleas controlando sus pertenencias. No dejaban entrar carteles ni banderas contra el proyecto. Mientras para las patotas y personas afines la entrada era libre y adentro abundaban los carteles y banderas de IPF. Una de las oradoras de las asambleas, que logró acreditarse, reclamó a la funcionaria del ambiente de la provincia, Dina Migani, sobre la prohibición del ingreso de muchos integrantes de las asambleas y denunció que afuera estábamos recibiendo golpes. La respuesta fue sacarla violentamente con la policía luego de amenazarla. Además, la funcionaria dijo no poder garantizar la seguridad que había comprometido para quienes estaban manifestándose contra la instalación del oleoducto. Migani, que presidía la audiencia, presenció cómo negaban el ingreso a las personas ya acreditadas como oradoras. También presenció uno de los momentos en los que nos atacaron las patotas, así como cuando nos encerraron. La funcionaria fue testigo de todo y sin embargo decidió darle continuidad a la audiencia. Las asambleas habíamos invitado a participar a especialistas en cambio climático, energía, ecología, biólogos, marinas, oceanógrafos. Por su parte, ellos trajeron más de 40 invitados y funcionarios para lo que fue un acto sectorial. Nos dejaron bajo la lluvia... Sin acceso a baños, cuando vieron que íbamos a permanecer, hicieron que las patotas de la Intendencia y de la UOCRA nos atacaran con golpes y empujones. Las fuerzas policiales operaron en plena connivencia con las patotas y permitieron que nos acorralen. Las asambleas habíamos hecho una serie de gestiones previas a la movilización para garantizar las condiciones de seguridad y participación. Veíamos que que se crecía un clima de hostilidad y confrontación agregado ...por los mismos funcionarios... ...al respecto... ...organismos de derechos humanos... ...se pusieron en contacto... ...con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación... ...conducida por el mismo partido... ...al que pertenece el violento Tamburini... ...también el obispado de la diócesis de Viedma... ...y el movimiento... ...ecuménico de los derechos humanos... ...habló con la gobernación... ...y los jefes del operativo... ...para advertir y evitar estas hostilidades... ...todos asumieron el compromiso... ...de garantizar nuestra integridad física... ...y nadie cumplió... ...entendemos que están imponiendo el proyecto apelando a la violencia de leyes, rompiendo con los estándares básicos de derechos humanos. Están imponiendo el proyecto con violencia y represión. IPF, la Secretaría de Ambiente de la empresaria Dina Migani y el Intendente Unión por la Patria Rezo Tamburini arengan articuladamente discursos de odio contra el movimiento ambiental cuyos resultados están a la vista. Tanto el Parlamento mapuche tewelche como el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas intentaron ingresar y no lo lograron. A su vez, negaron que el Estado Provincial haya comenzado con el proceso de consulta previa, libre e informada como expresaron desde, los, desde el gobierno en los medios. Las organizaciones del pueblo indígena se pusieron en... Un ...interpusieron un reclamo... ...donde exigen que se respeten las leyes vigentes... ...y los tratados internacionales... ...nada de esto ha ocurrido ni está ocurriendo... ...ante todo esto... ...las asambleas de Río Negro, Chubut... ...y organizaciones de Neuquén... ...demandamos que esta audiencia... ...no es un acto administrativo válido... ...lo que organizaron no fue una audiencia pública... ...bajo normas vigentes... ...fue un acto sectorial, violento, viciado... ...y carente de voces críticas... ...esta instancia nos da más claridad porque vuelve a poner de manifiesto que están impidiendo la expresión de quienes están en oposición. Si ellos están convencidos de su apoyo al proyecto, ¿por qué no nos dejan participar? ¿A qué le tienen miedo? Tal vez lo que pretenden evitar es que aportemos análisis reales con los que peligre la legitimidad que están consiguiendo con mecanismos antidemocráticos represivos que incurren en la violación de derechos humanos, acuerdos y tratados internacionales. Sin embargo, la ola azul que defiende el Golfo San Matías crece y crece. Ni la patota, ni la lluvia, ni la prepote prepotencia del gobierno van a poder parar con nuestra convicción plena. El oleoducto y el puerto petrolero en el Golfo no pasarán. Bien, entonces esto es lo que han eh, publicado desde el espacio tronco. ¿Cómo cómo se sigue? Digo, van a pedir también que bueno se declare nula justamente la audiencia por todo esto que han expuesto y que y que sucedió la semana pasada. Esto es un comunicado que salió de las asambleas de la Curulefu, donde están nucleadas un montón de asambleas, uh -huh. así como las multisectoriales. Hay un montón de firmas. Eh, si quieren les leo todas las firmas de todas las personas que escribimos esto en conjunto. Llegamos todos los espacios, sí, este que, que participamos. Que... Perfecto. Todos Bien. los espacios que participamos. Ahí uh -huh. estamos viendo eh, en nuestro canal eh, algunas imágenes de lo que sucedió allí y también las banderas, ¿no? De diferentes Eh, también algunos partidos eh, asambleas organizaciones eh, comunidades mapuches comunidades de pueblo originario o sea eh, eh, son varios los los sectores no que están están en contra sí nosotros estuvimos ahí y reafirmamos que fuimos en una manifestación totalmente pacífica desde todo el armado eh, tomamos precauciones para garantizar la seguridad y que se proteja la integridad física de todas las que íbamos a participar de la audiencia pública y de la manifestación afuera donde íbamos a acompañar a los compas que iban a estar adentro hablando uh -huh. y nos tuvimos que ir debido a la violencia y para evitar que esa violencia nos dañe físicamente. Ni siquiera compañeros periodistas se pudieron quedar adentro de la audiencia debido a la tensión que estábamos viviendo y realmente eh, es muy importante... Eh, visibilizar que fue una manifestación totalmente pacífica y que nos tuvimos que ir básicamente por la violencia que generaron. Esto también teniendo en cuenta de que hoy el intendente eh, dijo que, sí. que en realidad había sido bastante violenta la manera en que quisieron entrar. Eh, y bueno, ustedes confirman de que en realidad no. Y en imágenes vemos también eh, como hay ciertas personas que están como impidiendo ¿no? el acercamiento a, a, a la gente que estaba pidiendo por el no al oleoducto. Sí, en las imágenes se ve como la institución queda, separ quedamos separados de la institución por la patota que llegó. Está bien, gracias chiques por acercarse y por compartirnos el, el comunicado y bueno, a disposición también por supuesto para para las novedades que haya. Informa Huambrá Medio Comunitario, Ecuador. ¿Qué pasó con Daniel nova Evidentemente ha sido una gran sorpresa para la mayoría de, de quienes estábamos siguiendo el tema de la, de la campaña electoral, pero me parece que si sí es un simplismo y reduccionista plantear el hecho de que esto se debe exclusivamente o gran parte exclusivamente al debate electoral. Hubo más elementos que explican esta ganancia de, de Daniel nova Uno, por ejemplo, y es que él se logró mantener al margen de la discusión entre correísmo y anticorreísmo, es decir, esta polarización Este enfrentamiento eh, fue mal visto, mal recogido por el voto, sobre todo joven, y finalmente esto le permite a él tener un capital político interesante para poder llegar a la segunda vuelta electoral. Otro elemento no menor tiene que ver con la participación activa de su esposa en la campaña electoral. Recordemos que su esposa ya era una influencer con mucho peso y con una comunidad interesante en las redes sociales y ella entró de lleno a la campaña electoral y logró, que esas comunidades estaban en algún momento alrededor de su de su imagen eh, se puedan trasladar a su esposo Daniel Novoa. otro tema que eh, fue interesante es cómo construye su perfil es decir como alguien joven como alguien fresco alguien que no se veía como el político tradicional lo vimos en Camagüey por ejemplo en camiseta de una forma muy natural sin tantas poses sin tanta producción entonces esta naturalidad que mostró en la campaña también fue un elemento interesante y que atrajo además a un público eh, femenino que de alguna manera vio en su encanto su imagen también un, un, un vínculo para poder eh, finalmente decantarse por el voto hacia él y una cosa final que tiene que ver precisamente con el, el, el, el mensaje que él ha planteado, ¿no es cierto? No fue un presidente que se enfocó exclusivamente en la seguridad, que de alguna manera fue eh, quizás el principal tema que convocó a todos los otros candidatos, sino que abrió un poco más el abanico de temas, y habló de economía, habló de empresas, habló de reactivación, habló del fenómeno del niño, habló del trabajo social, y en este sentido fue un soporte, porque además recordemos que él había acompañado en el trabajo social precisamente durante años, no solamente en esta campaña, tanto a su padre como a su madre. Entonces, digamos que el cúmulo de todos estos elementos de alguna manera explican, lo cual, como bien decías tú, Verónica, no deja de ser sofresivo. Y yendo del otro lado, en cambio, eh, la revolución ciudadana con su candidata Luisa González le apostaba a ganar a una prim en primera vuelta, pero ahí eh, muchos mencionan que tanto el asesinato de Fernando Villavicencio como eh, de pronto el mismo el debate, otras situaciones no llegaron a que este resultado efectivamente se materialice. Eh, pero también que otras cosas, que otras cosas de pronto le faltaron a la Revolución Ciudadana justamente para que no eh, llegue como, como ellos esperaban, digamos. Claro, y hay que ver también eh, la coyuntura. Creo que la, los fatídicos hechos registrados, por ejemplo, con el asesinato del alcalde de Manta y también con el asesinato del presidenciable eh, Fernando Villavicencio, los afectaron profundamente. El debate también eclipsó a la candidata Luisa González, porque... Se había producido una candidata a lo largo de la campaña muy suelta, con mucho conocimiento, eh, con aplomo, aguerrida, eh, con conocimiento de varios temas, y lo que se ve en el debate no fue eso. Quizás por la metodología, quizás porque eh, no entendieron en general los candidatos eh, cómo tenía que llevarse el debate, eh, quizás porque apelaron demasiado a la retórica y no al mensaje, es decir, pueden haber muchas explicaciones. Al final del día lo que vemos es que Eh, se desgastó su imagen en el, en, el, en el debate presidencial y que su vicepresidencial también Andrés Arauz llegó con importante desgaste tras las declaraciones que fueron sacadas de contexto, por ejemplo, en torno al tema de la dolarización y también en torno al tema de los 10 más buscados. Entonces, eh, uno de los retos que tiene precisamente la revolución y que le costó en la primera vuelta electoral es eso, es reposicionar la imagen de sus dos principales candidatos para no tener que depender exclusivamente de la imagen del expresidente Rafael Correa. Esto por un lado. Pero por otro lado hay que recordar que eh, existe un techo. En la primera vuelta electoral el Correismo fue muy eficiente al aglutinar a su voto duro, a la gente y a la comunidad que de alguna manera lo sigue y lo respalda. En la segunda vuelta electoral ese voto duro ya no les va a alcanzar. Si es que ellos no rompen el techo y diversifican el voto, va a ser muy complicado que puedan llegar a esa segunda vuelta electoral. Y ojo, eh, tanto los jóvenes como el voto blando les ha dado un mensaje al corrimo, les ha dicho, miren, eh, esta, este, este tema de la polarización, este tema de la confrontación, de la pelea, no es algo que nosotros queremos para... Para un futuro gobierno, más bien queremos a alguien que sea solvente, alguien que sepa qué hacer, alguien que dé respuestas a los problemas más urgentes. Entonces, eso implicará un cambio, un ajuste en el discurso, un ajuste en la estrategia, un ajuste en el posicionamiento de sus candidatos, si efectivamente quieren ganar la segunda vuelta electoral. Si cualquiera de los dos candidatos, Verónica, ya sea Daniel Novoa o Luisa González, pretende o hace lo mismo que hizo en la primera vuelta, perderá. Uh -huh. Y bueno, esto no es sorpresa porque esto ya, digamos de alguna manera, digamos, ya ellos sabían que esto podía pasar porque pasó lo mismo evidentemente en el 2021 cuando ya se le dijo de alguna manera a Andrés Arauz que Andrés Arauz, perdón, que debía eh, de alguna manera dar un giro eh, en el 2021 para ganar a Guillermo Lazo y más bien fue Guillermo Lazo el que narboló aparentemente todas estas causas y se pintó como un candidato más abierto, más plural y no sé qué. Pero, eh, nada, ¿tendrá la capacidad finalmente la Revolución Ciudadana de cambiar eh, esta óptica, de abrirse más en el, en el diálogo, en la apariencia al menos de la candidata González? Yo creo que eso dependerá de cómo asuman los resultados de la primera vuelta electoral. Si lo asumen con arrogancia con triunfalismo, si creen que es cuestión de tiempo llegar a instalarse en el sillón de Cadón de eh, seguramente les va a ir igual que en la última elección. Sin embargo, si lo aceptan con humildad, si es que hacen un mea culpa, si es que eh, se abren a la posibilidad de efectivamente ajustar la estrategia, creo que les irá mucho mejor. Cerrarse en su comunidad, cerrarse en su voto duro, será un problema mayor en esta segunda vuelta electoral. Si no diversifican el voto, si no pelean el voto de otros segmentos, muy probablemente se van a quedar. Ahora lleno a la otra tienda de campaña. Eh, si bien digamos Novoa o, y con su esposa, además con esta figura desde la influencia de las redes sociales, pero eh, ya en la práctica, digamos ya en la en la en la vida cotidiana, eh, este tema del populismo, ¿qué tanto sigue pesando en la gente? Porque claro, uno puede decir por qué la misma estrategia de ir a la calle, regalar la funda de avena, la camiseta, ¿por qué todavía sigue pesando en el electorado ecuatoriano eso? Porque la gente lo necesita. Tenemos un espacio y un momento muy complicado para los ecuatorianos. Solamente dos de cada diez ecuatorianos tienen un trabajo pleno, es decir, un afiliado al seguro social, eh, que con un salario fijo, con décimos, con acceso a los diferentes beneficios, es, es un porcentaje muy bajo. La gente vive el día, hay, hay familias que viven con un dólar sin el día y, y estas familias eh, lo necesitan, entonces que alguien llegue y los apoye, aunque sea con una funda de arroz, aunque sea con aceite, aunque sea con un, con un colchón o eh, a través de las brigadas médicas eh, que impulsa la, la madre de, de Daniel Magoa, es un elemento fundamental para ellos porque termina siendo una ayuda en el momento en que más lo necesita y eso la gente no lo olvida y eso la gente lo lo agradece uh -huh. y eh, digamos ya ya eh, pensando en la en el crecimiento de la campaña de Daniel Novoa eh, una de las cosas que se mencionaba es que él se logra separar del discurso correísmo anti correísmo Pero podría ser en la práctica la candidatura que más pueda crecer porque podría aglutinar a estos otros sectores que si bien, eh, o sea, que no tienen nada que ver, que más bien rechazan al correísmo. Pero podría él más bien, eh, digamos, eh, aglutinar a estos otros sectores sin eh, dañar de alguna manera su imagen, sin meterse nuevamente en esta bronca. Ese es uno de los grandes retos que tiene Daniel Novoa, ¿eh? es decir, sería un error sacarlo de su esencia. Sería un error intentarlo mostrar como un anticorreísta férreo para poder ganar, por ejemplo, los votos de Fernando Villavicencio y Cristian Sería un grave error quitarlo de su estado natural, de eso que le permitió llegar a la primera vuelta. Sin embargo, sí tiene que dar muestras y tiene que dar evidencias de que sí está preparado y que sí tiene la voluntad política, por ejemplo, para acabar con las mafias, para enfrentar la corrupción, para no negociar con el crimen organizado. Eso lo puedes hacer sin salirse del perfil que ha ido construyendo. Insisto, sería muy, muy, muy, muy, muy negativo que intente asumir un rol que no lo es. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con Otto del Hosner. Recordemos que él venía de un posicionamiento interesante hasta antes de que se den estos fatídicos incidentes con el alcalde de Manda y el presidencial de Vicencio. Cuando él se venía construyendo como el conciliador, como alguien de paz, como alguien moderado, como alguien que que buscaba de alguna manera la unidad, de pronto hacen un giro en su imagen en función de este ambiente que la ciudadanía pedía un justiciero, que pedía alguien de mano dura, y, y termina saliéndose de su, de su rol natural y eso termina afectándole a él, porque no era otro el Horner el que vimos en el debate presidencial, confrontador, lanzando dardos, de alguna manera metiéndose en esa pelea y tratando de demostrar que tiene una mano dura. Creo que este es un un ejemplo que nos permite tener un antecedente de lo que podría pasar con Novasies si efectivamente eh, su equipo de campaña termina sacándolo de de su espacio y de su de su esencia natural. Uh -huh. Y ahora eh, ya pensando en el debate ya eh, bueno en el próximo debate que se va a venir previo a la segunda vuelta. ¿Cómo será este debate? Es decir, ¿cómo los dos candidatos deberían afrontar? Por ejemplo, Daniel Novoa ya decía que estaba como eh, ansioso de sentarse ahí con Luisa González, pero ¿cuáles deberían ser los mensajes que ambos candidatos un poco deberían, eh, si se quiere, mostrar a la audiencia para convencerla? Uh -huh. Yo creo que hay dos elementos que funcionaron en el primer debate. El uno que es demostrar conocimiento y dominio de tema. Es decir, el momento en que Novoa lanzó cifras, el momento en que Eh, entendió y pudo explicar claramente la ciudadanía sobre el tema eléctrico el momento en que planteó una posición clara sobre el dios es decir este dominio del tema y claridad en la posición van a ser fundamentales pero me parece que también será fundamental los cómos, cómo cómo van cómo van a lograr las diferentes propuestas que vayan a plantear en el debate presidencial en este sentido creo que la gran lección para Luisa González evidentemente es no anclarse al pasado y pensar en el futuro en lo que la gente quiere escuchar de llegar a ser presidente uh -huh. y ya eh, para finalizar eh de alguna manera digamos ambos candidatos eh, si se quiere están en lados opuestos de la ideología política Luisa González representando este progresismo eh, un poco más a la izquierda aparentemente y Daniel Novoa eh, proviene de las élites su plan de campaña es muy apegado prácticamente al, a lo mismo que ha hecho Guillermo Lazo más de derecha eh, pero finalmente aparecen en el debate y el uno eh, empaqueta más si se quiere desde la comunicación desde el marketing desde la publicidad mucho mejor su propuesta de campaña eh, pero eh, como digamos la gente que más podría eh, darse cuenta como para leer mejor entre líneas lo que un candidato y otro nos está proponiendo, que como debería eh, si se quiere leer este mensaje más allá de lo bonito que nos muestra finalmente la comunicación claro, no, y yo lo escuché a Daniel hace poco que era de izquierda <risa> pero yo coincido contigo Verónica en que, en que realmente es la renovación de la derecha del de la centro derecha Eh, en función de lo que le ha propuesto, de lo que él ha dicho, de cómo se muestra, de dónde viene, eh, lo que representa, eh, incluso en términos de, de grupos económicos, es, es clarísima su, su tendencia política. Ahora, yo creo que es importante que la ciudadanía pueda analizar a ambos candidatos al menos en tres aspectos. El uno tiene que ver con lo político. ¿Qué propone lo político? ¿Qué propone, por ejemplo, para devolverle la institucionalidad al país? qué propone efectivamente para que eh, la democracia se pueda retomar, qué propone, por ejemplo, para garantizar las libertades, como la de prensa, por ejemplo. Eh, lo otro tiene que ver con el elemento económico. Ahí es fundamental saber cómo hará para priorizar la inversión que debe hacer, tomando en cuenta además los momentos críticos que se vienen para el país, principalmente por el fenómeno del niño. Y lo otro tiene que ver con el aspecto social. ¿Qué es concretamente lo que va a hacer el para poder impulsar el bienestar de la, de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que intentan o quieren acceder a, a estudios? ¿Qué va a pasar con las oportunidades que deben tener las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad, eh, las madres solteras, eh, las personas de la tercera edad? Es decir, todo este ámbito social que va a ser también fundamental en un momento en que, como decíamos en un inicio, es cuando más la gente necesita de que el Estado le dé una un, un, le dé la mano y que le dé un, un espaldarazo para que pueda eh, impulsarlo y salir adelante entonces creo que esos tres aspectos van a ser fundamental nos queda de tarea a los ciudadanos también eh, ver cómo se van a mover los candidatos en estos aspectos y que eso nos pueda ayudar para que eh, el, el próximo octubre nosotros podamos contribuir con un voto consciente e informado hasta aquí